ya que lo vamos a dedicar a la banda Gasteistarra Betagarri, una banda que después de un trayecto de 24 años se despidieron de los escenarios en el Atorchu Rock. Fue el pasado 28 de julio a eso de las 9 y cuarto de la noche. Junto a los componentes de Betagarri también estuvieron encima del escenario los miembros de obrin Pass, Xavi Xavia y Mikkel Guironés. Durante esta hora y media vamos a repasar la discografía de la banda, también pues eh, te vamos a dar a conocer una de las eh, presentaciones que realizó esta formación, una de las eh, presentaciones que realizó la formación Gasteistarra Betagarrí, más concretamente de uno de sus trabajos discográficos. También, como no, eh, pues eh, os daremos a conocer los discos que ha editado y nos centraremos en varios de ellos. Por ejemplo, la primera maqueta llamada L, el álbum que grabaron en 1998, Arren Erro Zaharra. También editaron un álbum en el 2000 bajo el sello Esa no el álbum Freaky Festa. O, por ejemplo, también repasaremos temas de los álbumes del 2006, Amai Cagará, o del 2008, Visitsarichistuká. Como yo durante esta próxima hora y media en una nueva cita del programa Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, hoy centrada a esta formación, a Beta Garry. Repasamos la discografía de esta formación que nos dejó a finales del mes de julio en la edición de este año del Atorchu Rock. Así que comenzamos el programa especial dedicado a Beta Garry. <risa> Este programa especial con el tema Valdín Badá en directo de esta formación de Beta Garry y vamos a repasar No todos los trabajos de la banda ya que estaríamos Aquí horas y horas disfrutando De la buena música de esta formación sino alguno de ellos, comenzamos Y nos vamos hasta el año 1994 Ese año, en 1994 Graban en Lorenzo Records De Berriz la primera maqueta L Una cinta de casete que se vendía En los bares por 500 pesetas Y que tuvo una gran aceptación De esta primera maqueta, de la maqueta de titulada L de 1994, te extraemos el tema Burdín Otsan. 94 así comenzaba en Lorenzo Records lo que era la andadura musical de esta formación Gasteiz Tarra Beta Garry con esta maqueta L y con temas como el que hemos escuchado El tema Burdín Ocha En 1998 grabaron el segundo trabajo discográfico Arren Erro Saharra Lo hicieron en Azcarte con Jona Nordorica y Ángel Catarain La batería la grabó Asier Oleaga que hizo de puente entre Miguel el primer batería E Iker segundo batería de la banda Arren e Rosarra, el álbum Los Temas, Euskadi Antifaxista y Segui. Ez estetko eraban nechera vuelta tengo veriro mundo veribacero mucho yo 1998, segundo disco para esta banda Beta Garry, a René Rosarra Ahí estaban los temas Euskadi Antifaxista Y el tema Segi, seguimos repasando La trayectoria musical de la banda Y nos vamos unos años más adelante Más concretamente Nos vamos hasta el año 2000 Donde llegaría el álbum Freaky Festa Editado bajo el sello Esan Ozenki De él, te extraemos Mundo Berriá Mundo <música> Berriá la hatimna taman hada alalam ghali jidan no pa kwa te a ki bukatzen zaienean to per China dar le emburao que torria No que estu ku perdinaras tem Acordaindo i Julia Falteguiten ez uzkia pere Erritik el zaigula igular Obigor ku ondara sabastean Estallean esta geroa e isuritako malkoa orientasunak azendugu para disuraz atosten emenilla guiastera se Fiesta editado por el sello Esan Ozenki Nos vamos hasta el 2006 Donde publican a Maika Gará Esta vez con Oyuka Elkar Disco que fue grabado por Jan Focas En el estudio Elkar Este año dejaba el grupo Chacal Y entraba Yosuke empezó grabando Los bajos de este disco, del álbum A Maika Gará, de él te extraemos Los temas, susen y el tema Euritan Tabakoichean Sonando dos de los temas Incluidos en el álbum Del 2006 De Beta Garry Un álbum editado bajo el sello Oyuka Elkar y ese año, en el 2006, como te comentaba anteriormente, dejaba el grupo Chacal para eh, entrar Yosu a la banda. Ahí estaban los temas, susen y el tema Eury Tanta Bakoichan. Nos vamos hasta el 2008, ya que esta banda gasteiz tarra, Betagarri, prepara canciones nuevas que vería la luz en 2009 bajo el título de Visichari Chistuka, bajo el sello Elkar y grabado en Ascarate con Ángel Katarain. Y en los estudios de la banda, que quedó oficialmente ha bautizado como EGB Estudio General Básico Álbum del 2008, Visichari Chistuka De él te extraemos los temas Pep Show Y el tema que da titular al álbum, Visichari Chistuka Internet Hasta el año 2012 Ese año grabo Betagarri Su nuevo trabajo de estudio El álbum titulado Sorion Argyak". Lo que vamos a hacer es escuchar Parte de esa rueda de prensa de presentación del disco Hace tres años que no sacamos eh, Un nuevo trabajo eh, Al mercado, con lo cual hemos estado trabajando En este que hemos sacado Que se llama Sorion Argyak Tres años, desde Visita de Chistuca Que fue anterior, hace tres años Eh... Casi el año que viene, 2013, cumplimos 20 años en la escena y la verdad es que o si a nosotros nos hubieran preguntado hace años que, que íbamos a estar 20 años no nos lo hubiéramos creído y la verdad es que es un placer y ciertamente una victoria el poder seguir haciendo lo que nos gusta que es al final subirnos al escenario y disfrutar, ¿no? disfrutar con las canciones que sacamos y que luego las podamos defender nosotros en directo ¿no? El título del disco es, se llama Surio Narguía que es Luces de Felicidad De alguna manera eh, bueno nos parecía un, eh, un título de disco pues bastante optimista y esperanzador pues eh, también para el momento que vive este pueblo y un poco para que esas luces de felicidad nos guíen en ese camino ¿no? para intentar buscar el, el objetivo el objetivo correcto de alguna manera eh, son 11 colaboraciones de amigos que hemos encontrado durante estos 20 años eh, de, de camino a la música y bueno, gente que hemos encontrado sin forzar, no son todo canciones nuevas, las 23, tanto las 12 nuestras como las 11 que cantan los colaboradores y en ningún momento pensamos en hacer el trabajo, primero vamos a invitar a no sé quién o vamos a hacer esto o lo otro, ¿no? sino que según fueron saliendo las canciones vimos la posibilidad de ahí al año y algo, pues de que podía tomar parte gente de, de, de un espacio nuestro pues para, digamos, llevarlas a su eh, a su espacio o hacerlas más suyas, ¿no? Que es al final lo que ha pasado con las canciones, ¿no? Que escuchas muchas canciones de este disco cantadas por estos cantantes y parecen casi de ellos mismos, ¿no? También son canciones pues que, que tienen un tratamiento especial porque son, probablemente, son ritmos más cálidos o ritmo más lentos eh, algunas sí que pertenecen a la de Skao, al Rere pero otras estarían tocando pop o estarían tocando otro tipo de de espacios musicales que tampoco solemos nosotros eh, hacer ¿no? o cultivar eh, bueno las canciones son pues, un poco más eh, lógicamente tienen ritmos más lentos o más más rápidos pero siempre se mueven entre el ándere y el rock ¿no? y los, los invitados pues son toño carotone Cuchi y marea gary pi roche eh, juan desea Iñouza Xavi de ormpa el drogas Virginia de la casa micro de y francis Y también hemos invitado un cuarteto de cuerdas a, el, a la canción Iván de Boisat Beti. Eh, las letras, la gran mayoría son diunai, son letras por unai. La música ha sido hecha por el propio grupo y las letras tratan un poco sobre pues, un poco lo que hemos solido cantar siempre, ¿no? Sobre el día a día, sobre el amor, sobre las formas diferentes que hay de ver las cosas sobre los, eh, digamos, el problema, los problemas sociopolíticos y un poco pues que cuando salimos a la calle vemos nosotros o seguimos viendo en esta sociedad en la cual vivimos ¿no? y sin más, el disco se grabó entre Elcar y Vitoria eh, eh, dirigido, dirigido artísticamente por Triku y, y luego grabado por Jean Focas en, en el El mantenerse, eso es lo difícil, o sea, no por lo que o sea, a fin y al cabo lo grupos se separar porque la gente no, no se iba bien, ¿no? Y de alguna manera pues nosotros hemos, hemos logrado pues eso, mantenernos y que hay una comunicación que nos intentamos de alguna manera, ¿no? Unos días claro que discutes obviamente, y, pero bueno, yo creo que si estamos aquí es más por eso que por otra cosa, ¿no? Con lo cual vamos, nosotros encantados y eso ha sido digamos la razón de por qué seguimos haciendo música y tal porque cuando las relaciones humanas no funcionan pues no vas a empezar a... no voy a entrar pues, yo por un lado y esto por otro o este tal entonces yo creo que ahí está la clave un poco ¿no? y de seguir y claro el día que no le encuentres sentido a subirte al escenario pues entonces te bajas y ya está mm. es porque todavía siga habiendo algo ¿no? sigue habiendo una magia y una energía cuando te subes arriba pero el día que no la haya yo no no, no, no voy a subir ya Y después de escuchar la rueda de prensa de este disco Solo Nargiac Lo que vamos a hacer es disfrutar dos de los temas Nos vamos a centrar en el primer CD Y de ahí te vamos a extraer los temas Música Bici con la colaboración de Juan de Sociedad Alcohólica Y Presaca con la colaboración de Cuchi Romero this Internet. Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratias.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 Continuamos con este programa especial dedicado a la banda Gasteistarra, Beta Garry, en este programa especial de Euskal Música, hoy jueves 5 de octubre del 2017, si nos escuchas en directo, sábado 7, domingo 8 de octubre, si nos escuchas en difusión, en repetición. Vamos a repasar un poquito toda la discografía de la banda, desde sus inicios en 1993 hasta su último trabajo discográfico, el álbum del vigésimo aniversario en el año 2014. 193 Aitor, Gonzalo, Chacal, Miguel e Iñaki a la sazón de Beta Garri se reúnen por primera vez para ensayar con su nuevo flamante sección de vientos Unai y David. En enero de 1994, Miquel y su trombón se unieron a la banda y grabaron en Lorenzo Records de Berriz. La primera maqueta L era una cinta de casete y se vendía en los bares por 500 pesetas. ese al éxito cosechado por la cinta, aún tardarían unos añitos en poder publicar un disco. Sería de la mano del sello Mil a Agrito Records. Sello creado por los paisanos Sociedad Alcohólica. El primer disco en un alarde de originalidad se llamó Beta Garry. La producción de este disco fue la excusa para la entrada en el grupo de Tricu, que jamás se fue. Lo grabaron en los estudios Lorenzo Records con Josu Monge. Si el primer trabajo discográfico tardó en llegar, parece ser que la banda Beta Garry le cogió el gustillo y en 1998 grabaron el segundo trabajo discográfico, Arren e Rosarra. Lo hicieron en Azcálate con Jona Nordorica y Ángel Catarain. La batería la grabó a Sier Olega, que hizo de puente entre Miguel, el primer batería, e Iker, el segundo batería de la banda. A finales de 1999 llegó uno de los discos más importantes en la carrera de la banda Gasteistarra Betagarri. 82.000, 20 versiones de canciones de la historia de la música Neus Galeria. Lo hicieron con el sello Esa Nozenki, que ha sido el disco más vendido de la banda. Al año siguiente salió el álbum Freki Festa, también con el sello Esano Zenki Records. Este disco a su vez trajo un hijo pequeño llamado Remix, en el que se atrevieron a remezclar seis temas e incluyeron una canción realizada para celebrar el décimo aniversario del sindicato estudiantil y Ikasle Abertzaleak. En eh, publican Arnasa Artú también con Metac, fue grabado en el Estudio Karate de Anduain con Kaki carazo La banda le cogió el gustillo a salir por Europa y ese año visitaron Italia, Suiza, Alemania y Dinamarca Pero lo mejor fue el viaje a Japón En 2004 grabaron varios directos que quedaron plasmados en el disco Susén en A junto a un DVD con el concierto de la Mirota en Inside Girona y un documental que retrataba al grupo titulado Betagari y Spill One, Betagari en el espejo. Fue el año en el que Aitor Aguirre sustituyó a Gonzalo y su mítica Rafaela, una Fender Telecaster color vainilla. En noviembre, Vuelta a Japón, en el Ator rock de ese año del 2014, cantaron con ellos unos cuantos amigos y todo ello quedó plasmado en un fabuloso DVD. 2006, ese año fue la publicación de Amaika Garan, esta vez con Oyuka Elkar y que fue grabado por Jan focas en el estudio de Elkar. Ese año dejaba el grupo chacal y entraba Yosu que empezó grabando los bajos de este disco, Amaika Garan. En 2008, Betagarri prepara canciones nuevas que verían la luz, un año más tarde, en 2009, bajo el título de Pisichari Chistuka, de nuevo con Elkar y grabado en ascate con Ángel Katalain y en los estudios de la banda, que quedó oficialmente bautizado como EGB estudios General Básico. Cuatro años después, en 2012, llegaría un disco especial para la formación Gasteistar La Beta Gary, un doble CD bajo nombre de Sorión Argya, es un disco doble, con 23 nuevas eh, canciones y muchos invitados que han querido participar y colaborar con el grupo. Tonino Carotone, Gary Pirriche Taporroch, Edrulga Sinjigo Muguruza, Miquel Urodrangarín, Virginia de la Casa, Francis de Doctor Deseo, Juan de Sociedad Alcohólica, Xavi de obrin Pat, Okuchi Romero de Marea, son los cantantes que han participado en otros tantos temas poniendo sus voces a servicio de las composiciones que Betagarri ha compuesto expresamente para ellos. Estas se van mezclando en los dos discos con los temas cansados por Iñaki, en definitiva un disco grabado entre amigos que nos presentan unos Betagarri que se mueven entre el rock, el ska y el reggae. El último trabajo de Betagari llegaría en 2014, un disco en directo para celebrar el vigésimo aniversario de la banda. Qué mejor forma de hacerlo que con un álbum grabado en directo, CD y DVD, y si además lo hacen en su tierra, mejor que mejor. Por eso Betagari, aprovechando que en 2013 actuaron en las tres capitales vascas, Castéis, Donosti y Bilbo decidieron grabar dichos conciertos. Y el resultado... El Digipack que incluye un desplegable En una cara hay multitud de fotos de la banda Portadas, amigos, compañeros de profesión Influencias Y en la otra se ven todos los discos de su carrera Con un breve comentario de la banda Lógicamente en euskera y en castellano Empezando por su maqueta del 94 Pasando por el Amaika Gará Arnaz Artú Su primer disco grabado en Sal Cataluña en 2004 Y los más recientes Visichari Chistuka y Sorion Argiak Música Y la formación Gasteizarra, Betagari, después de un trayecto de 24 años, se despidieron de los escenarios en el rock de este año 2017, que fue el pasado 28 de julio, a eso de las 9 y cuarto, junto a los componentes de Betagari, también estuvieron los miembros de Obring Pads, Xavi Sarriá y Miquel. Este es el repaso a la discografía de esta banda de Beta Garry 24 años con nosotros, 24 años disfrutando del ska, el reggae, música de Euskal Herria pues eh, del repaso que hemos dado a todos los discos eh, de Beta Garry desde sus inicios en 1994 con el álbum L hasta el 2014 ese álbum en directo vigésimo aniversario de la banda pues vamos a eh, meternos en este último álbum, nos vamos a meter con el álbum del vigésimo aniversario, un álbum que fue grabado durante el verano del 2013 en los conciertos que ofrecieron en Gasteiz, Bilbo y Donosti un año más tarde en 2014 saldría a la venta este CD y DVD, nos vamos a quedar disfrutando de varios de los temas en directo para ir terminando con este programa especial dedicado a esta banda Gasteiz Tarra, dedicado a la banda Beta Bideagarrakoa! <risa> Go euskalerria bizia, Cada nali te que ignor que te ha dicho iden y no buen mugante de ideas balas matu que cada bestea que no querate te invada borrocar tuez Nel do paga Osomato torren urreta Geren ben Con cuatro de los temas incluidos en lo que es este último trabajo de la banda Beta Garry ese álbum vigésimo aniversario grabado en verano del 2013 en los conciertos de Gasteiz, Bilbo y Donosti vamos a poner el punto y final a este programa especial, programa especial dedicado a esta banda Gasteiz Tarra a Beta Garry Iker Uyerta la batería, Yo Suiza Aguirre al bajo Aitor Aguirre a la guitarra Iñaki Ortiz de Villalba a las voces Miquel Sanz al trombón, David Gaviña al saxo, Unai Lobo a la trompeta y Tricu Villa Bella, esos son los componentes de la formación Beta Garry, una banda que nos dejó, lo dicho, el pasado 28 de julio en ese conciertazo que realizaron, más concretamente en el Atorchu Rock, en ese macro festival realizado en la cunza era a las 9 y cuarto de la tarde cuando los componentes de Beta Garry subían al escenario junto a los miembros de Aubrey Impass, Xavi Sarriá y Miquel Guironés, de este Gasteiz, Beta Garry, 24 años llenos de auténtica música, de auténtica de auténtico ska, de auténtico rigi en definitiva, de buena música local música de Euskal Herria, que la hemos podido disfrutar tanto en Euskal Herria como fuera de nuestras fronteras pues con ellos, con Betagarrí despedimos este programa especial recuerda que el próximo jueves, 12 de octubre si nos escuchas en directo, sábado 14 domingo 15 de octubre, si nos escuchas en redifusión, estaremos de nuevo para compartir contigo una nueva edición del programa Euskal Música, ya sabes cada jueves, cada fin de semana entre las 6 y las 7 y media de la tarde, compartimos Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria En 90 minutos Hasta entonces, saludos Gracias por haber estado ahí Y haber disfrutado de este programa especial Especial dedicado a la banda Gastistarra Beta Garry